Dani, ¿cómo estás? Buen día Buen día, ¿bien vos? Bien, bien, todo bien Sí, sí, como decías Este verano arrancamos con algunos talleres Con algunas intensivos Como para ir de a poquito retomando la actividad Y bueno, ya por supuesto Ir preparándonos para los talleres anuales ¿no? Que es que es el, el fuerte del espacio ¿no? el, el sostén del, del lugar Así que ahí estamos ya con con varias propuestas este, en mente como para empezar a activar ya a partir de, de marzo no ¿Cómo fue la respuesta en el verano en estos intensivos de la gente que seguramente en muchos casos deseaban el encuentro presencial otra vez? Sí, no, no pues este, realmente el verano más tranquilo que, sí. bueno, por supuesto la temporada, ¿no? Este, pero sí, sí este, se dio un clima re lindo con los talleres de para adultos y el de clown que es algo que ya está instalado hace bastante tiempo uh -huh. digamos también uno busca en este tipo de, de, de propuestas de verano o no es más el acercamiento hacia el juego teatral ¿no? no no no esta cosa ya más rutinaria que te puede pro proporcionar un taller de anual no donde uh -huh. ya uno empieza a trabajar no solamente una técnica sino empezar a buscar un texto o Eh, empezar a trabajar el personaje el montaje de, de, de la escena del monólogo lo que fuese ¿no? como que ya es una es un trabajo a largo plazo no siempre es más tranquilo juegos divertirnos eh, eh, como vos bien decías mucha gente si nosotros ya empezamos con la presencialidad ni bien se pudo por ahí por agosto septiembre uh -huh. eh, digamos eh, la gente ya de a poquito ya se está animando ¿no? Es, quizás de eh, al 60%, ¿no? O sea, la gente quiere quiere presencialidad este, plena, ¿no? Claro. Eh, así que, bueno, también, ¿no? Servió para eso, para aquellos que todavía no se animaron el año pasado, ya o sea, se animaron ahora, y está bueno, está bueno eso, ese reencuentro, ¿no? Ajá. ¿Qué están preparando para el inicio de marzo y para estos talleres anuales? ¿Cuáles son la, las distintas ofertas, propuestas que van a estar lanzando desde Torrente? Eh, mira en marzo vamos a arrancar este con talleres taller para niños y niñas eh, teatro para adultos eh, y adolescentes eh, y después este clown también y también vamos a, a estar este, ya a lo largo del año en formato más eh, de seminario eh, de intensivo, vamos a, a retomar lo que es dramaturgia lo que es títeres eh, así que bueno, pero eso a lo largo del año ¿no? ya a partir de, de abril, mayo o sea, seguramente empezaremos con esas otras propuestas siempre torrente es un espacio que está focalizado más que nada en el los lo teatral no sí. si bien muchas veces hemos recibido otro tipo de propuestas y sean bienvenidas el espacio está abierto para el luego público no aquellos que quieran este, buscar un lugar para para no ser sé, para dar un taller de, de arte de lo que fuese bueno siempre y cuando torrente era una de las condiciones para hacer el espacio está abierto así que todos bienvenidos siempre eh, Pero bueno, la idea es que siempre focalizamos este más que nada en el teatro, ¿no? Este, eh, y bueno, ese lugar de ensayo por naturaleza de la Comedia del Pilar, que es un grupo que tenemos un placer de dirigir, un grupo de teatro independiente, donde trabajó todo el año pasado la presencialidad acá, las músicas empezaron a hacer funciones de la presencialidad, las hicimos todas acá en Torrente, primero en el patio, al aire libre, después con ventilación cruzada dentro sí. del espacio, Así que, digamos, también es ese es lugar es, donde donde vive la, la comedia del Pilar, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, eso un poquitito sería el, el, el puntapié inicial para, para marzo Bien, bien. ¿Alguna eh, obra confirmada para, para ir a, a compartir ahí en sí. el espacio? Sí, a, acá en Torrente todavía no programamos nada lo que es esta obra, pero sí con la comedia del Pilar. Uh -huh. eh, ya tenemos... Eh, ahí vamos a arrancar esta semana pasado en... en Zara, que es un espacio muy bonito que hay ahí, también un espacio independiente, que se llama Nexo Fantasma, muy lindo, muy copada. Y bueno, justo tuvimos una, una compañera que, que este, estuvo con COVID, así que bueno la, la función la levantamos, pero pero bueno, ya tenemos programada una función para marzo, mm. eh, en el marco del fin de semana de la memoria, vamos a estar haciendo en General Rivas, que es un pueblito de campo que está en Eh, a una hora y media de acá del Pilar vamos a estar haciendo la obra Nosotras por Mí, eh, sobre la vida de Clarita Cortiñas, uh -huh. y vamos a estar nos vamos en patota con amigos y amigas que hacen poesía y la idea es este, generar toda una, una, toda una jornada el sábado de, de, de, de poesía, de teatro y de, y de encuentro con con, con gente que, que no conocemos que nos contactaron y que está buenísimo ¿no? esta idea de generante que es una comedia de De, de compartir su trabajo fuera de, del distrito así que ya tenemos este planifica esta función tenemos plan acá en torrento una variedad lo uh -huh. va a ser seguramente el sábado 12 de marzo con los trabajos que hicieron los alumnos y las alumnas del año pasado que hicieron una sola función porque todo fue todo fue rapidísimo por claro. de la presencialidad y cuando claro. nos que hicimos acordar estábamos este sobre fin de año y bueno este hicimos pocas funciones de lo que es son los trabajos de los alumnos las alumnas acá del espacio así que estamos con esas dos esas dos funciones por ahora ¿no? sí. Marité, el 12 acá en Torrente y el 26 eh, a General Rivas con la obra No sufra por mí por la Comedia del Pilar y bueno y por supuesto ya eh, eh, buscando buscando espacios para para hacer funciones eh, ya pensando en, en nuevos proyectos de cara al 2022 con sí. pues, un panorama si bien que ya estamos en pandemia pero bueno un panorama más Más alentador, ¿no? Más, este... este eh, digamos, que te permite... Todo el tiempo estamos, digamos, planificando la hora y eh, la hora cierta, ¿no? De planificar un poquitito más adelante, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí vamos vamos a estar buscando nuevo material para hacer con la comunidad del Pilar y envuelve a los estadios acá en Torrento. Tuvimos el placer de tenerlos alguna vez Aquí en la Biblioteca Popular, Paulo Freire Apenas se pueda, seguramente eh, Será interesante también recibirlos Recibirlas con, con alguna De las obras en el barrio Para compartir el teatro Cuando, quieran, cuando quieran, chicos cuando quieran. Eh, Bueno, Daniel, vos conocés muy bien la mística nuestra uh -huh. eh, eh, De andar por todos lados Donde nos llamen, ahí vamos eh, Estamos en este momento Con Nosos Transformí Con la obra... Eh, Eh, Hernán Nemi, estamos haciendo el absurdo la espera trágica y vamos a a renovar por un año más los, los derechos para seguir con los de todo el 2022 uh -huh. eh, estamos este, con Se Me Los Brazos eh, otra comedia ahí este, que rosa el teatro el negro, si uh -huh. se quiere, ¿no? muy linda comedia uh -huh. y bueno, estamos con Verona que también la tenemos para transitar todo el 2022 estamos con estos cuatro proyectos Este, abiertos a la comunidad a donde nos, nos llamen donde y uno por supuesto todo el tiempo golpeando puertas no porque esto es así no buscando espacios para para poder concretar los proyectos y bueno ya pensando en cosas nuevas no Vamos, todavía no tenemos nada definido pero estamos leyendo buscando eh, y bueno como te decía es un 2022 que digamos seguimos en pandemia pero bueno este, digamos este, hay una luz que ya se termina esto de a poquito por suerte Por lo menos las vacunas son una esperanza en ese sentido. Bueno, tomamos nota acá de, de, de las obras y, y vamos a ir charlando con los compañeros y compañeras de la Biblioteca pablo Freire. Quizá tenemos alguna invitación prontito. Eh, Martín, como, si, como siempre, agradecidos aquí en la radio de, de los minutos que nos dedicás y poder compartir todas las propuestas que van generando allí de la comedia y del Espacio Teatral Torrente. Muchísimas gracias, Daniel, un abrazo a toda la audiencia. La vez pasada cuando hicimos una de las últimas notas del año pasado, o sea, que se comunicaron dos personas este que nos habían escuchado, uh -huh. este, se comunicaron al te, ah, te paso porque es importante, porque se comunicaron acá, a mi teléfono sí. por WhatsApp, este, bueno, preguntando por las actividades de Torrente. Así que te paso de vuelta el teléfono porque sirve y está buenísimo, Dale. el 11 11. 40 28 04 23 11 40 28 04 23 nos pueden escribir y llamar y contamos todos los talleres que estamos llevando adelante aquí en Torrente así que bueno eh, gracias gracias Daniel por, por la onda de siempre ¿eh? abrazo enorme y seguramente vamos a ir conversando en los próximos meses dale cuando quieran cuando quieran un abrazo grande abrazo abrazo Dani chau chau